Ese tercer álbum de la canadiense Alanis Morissette fue el tercero, aunque para la gran mayoría fue el primero porque la conocimos con ese trabajo. Los anteriores fueron algo menores. Antes de Ironic fue esta canción como single, hoy triunfando con el 37%, el n o s 4 0 Classic. Gracias por rugir conmigo una tarde más. Gracias, tiros. Mañana aquí nos encontramos ya ¿eh? a la hora de siempre, a las 5, las 4 en Canarias. Jorge y ahora. ¿eh?

¿Qué tal? ¿Y p a c a Aquí. ¿Cómo、está? estemos? Muy bien. Pues fantásticamente. ¿Y tú? Pues viendo la que está cayendo ahora mismo de lluvia y malas cartas. Bueno, se te va a quedar el pelo rizado. Sí, bueno, voy a la peluquería ahora, no pasa nada. ¿Qué、ah. preguntas hoy a, a los a y u n e s q u é es lo último que has perdido? Pues ayer perdí a mi perra, 10 minutos en el parque, casi infarto, te lo juro. Me lo creo. No, no, lo pasé de mal. Estás buscando hoy GPS por todos lados para ver. Me, me dio un chungo, ¿eh? te lo、no、digo, sé, lo sé, pasé sé, fatal. Bueno, q u e d a n o s con Guillem, quédanos cuenta cositas.

Discos hay en 1989 que suenen como el Violator de The Beach Mode. Joy the Silence era una de esas joyas que se incluían dentro de este álbum maravilloso, que es una obra de arte que deberíais tener todos en casa, como si fuera un Picasso. Buenas tardes, todo el mundo. Lluviosas tardes, lluviosas tardes ahora al, mismo, al centro de Madrid, el, que es donde se emite los 40 Classic en el estudio Joaquín Luqui, en mitad de la Gran Vía. Este de atrás es Jorge Sánchez, que dice que se va a su casa ya. Me bolas, voy a a q u í a d e l a n t e ahora y me voy a casa.

Y ahora, Coco, os va a poner unos cuantos discos. Así que primero os planteo la pregunta de la noche, que es la siguiente: ¿Cuál es la última cosa que habéis perdido? Ya verás cómo seguro que aparece alguno o alguna que dice: No, yo perdí a mi marido, no lo encontré. Me fui al mercado no lo he vuelto a encontrar. <risa> ya le gustaría. Claro. <risa> a ver, hay cosas que cuestan más. Bueno, bienvenidos todos. Las respuestas a través del Instagram de l o s c u a r e n t a c l a s s i c o f i c i a l

Número s uno. Con Guillem Caballé. En los 40 clases.

Hacer la canción pop perfecta. Lo demostraron durante pff, tres décadas, cuatro. Bueno, la verdad es que últimamente lo puedes ver incluso en hologramas a los ABBA. Si no tenemos nuestro momento ABBA, no somos los 40 Classic. Bueno, hoy en el mundo, ¿qué está pasando? Trump quiere cargarse una civilización entera y amenazado que esta noche se acaba. Los del Artemis 2 ya están de vuelta, el cobete ya está de vuelta. Mira que han ido y, y no traen ni pastas. Es que no han parado ni a la gasolinera. O sea, no traen ni pastas. s q u e hay en la luna? h Ojaldres. ¡Ojaldres, trae h hombre! ¡paramear! Ah, no, que se les e s t r o p e ó el baño.

Y hoy he preguntado, en la pregunta de la noche, ¿cuál es la última cosa que habéis perdido? Mi amigo Juan Ananaz, que es tonto, pero es que es tonto, como él solo dice la inocencia. Sí, claro. Pero es que no te lo pierdas, ya hay respuestas de la gente. Niles Martín dice la virginidad. Claro. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar la virginidad a nuestra edad.

d e ンドウィンドウィンドウィンドウィンドウィンドウ n ンドウィンドウィ l ドウィンドウィンドウィンドウィンドウィンド d ィンドウ e ンドウィンドウィンドウィンドウィンドウィンドウィン s e ィン e ウィ e ドウィンドウィンドウィンドウィンドウィ e ドウ e ンドウィンドウィン se

Le damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Baladas. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno.

Del grupo Charles Eddie, venga, What a n e d d i venga, w o u l d t like to you, te mentiría yo, se llama la canción. Hoy la pregunta de la noche: ¿qué es lo último que perdiste? Ni evitas, dice yo nada. Los peques, las pinturas, los rotuladores, el sacapunta, es un calcetín. Y eso es el primer día de cola, imagínate cuando vuelvan de, Vamos, de esta semana. Y luego e s t a Mariposa, dice la dignidad. Hay muchas cosas que se pueden perder. <risa> con compartirlas con nosotros, a veces recuperas un poco del sentido del humor.

Las respuestas a qué es lo último que perdiste en el Instagram de los Classic. Time, i better read between the lines. In case I need it when I'm old.

mountain I must climb feels like the world upon my shoulder、But、through the clouds I see

Ellos h a sabido reflejar en sus canciones el carácter y la esencia y el sabor mediterráneo. Cuando el marte tenga el último de la fila. A ver, hoy he preguntado qué es lo último que perdisteis. Nuevamente se pierde la cartera, p e r o h a y veces que se pierde la dignidad, como en el caso de, de m Debe ser Marta, dice la dignidad en mi última relación. Luego está Nines que dice la virginidad, claro, claro, claro. claro. Nivitas dice yo nada,、ah, bueno, sí, e s o ya lo he leído. Pili dice, siempre pierdo el teléfono. Y luego hay otro por aquí que me dice,、eh, Javier, el domingo el móvil perdí.

1200 euros en un Uber m e d e j é Adiós. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Eso duele. Con línea directa, el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado.

Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Para hacer la compra bien hay que ir a caer. La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro a l repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.

Me la han pedido en, cuando estaba pinchando en discoteca. Póme la de Lele. O de la Lalali. La Lali. Digo, sí, ahora mismo te la pongo. Mojo, se llama el mojo. l e i d e Bueno, a ver, hoy he preguntado qué es lo último que habéis perdido. Zaragoceando dice: el bono de transporte, recién cargado estaba. Menos mal que solo pegué con la copia 4 euros. Pero bueno, vergüenza y capasé. ¿eh? Roski, precisamente eso. Dice que lo último que ha perdido ha sido la vergüenza. Y Boom 1997, el DNI. Pero atención a esto. Mira.

ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンンワンワンワン

c l á s i c o

9, las 8 en Canadá.

o hoy h e preguntado en la pregunta de la noche que es lo último que habéis perdido por cierto buenas noches son las nueve y tres minutos y medio las ocho y tres minutos y medio en canarias que seguramente vienen nueve porque ya han tenido suficiente aparte de calima y también de una borrasca d esas e gordas pero el resto hoy estamos bajo la lluvia en la pregunta de la noche que es lo último que habéis perdido hay gente que ya <risa> ya es la, la bomba dice la hora quevedo dice he perdido la cintura

...por Culpa del embarazo. Bueno, eso son buenas noticias, hombre, ya la encontrarás dentro de unos cuantos meses. Dan Gosco dice: Pues acabo de hacer una mudanza, así que pre pregunta a ver unos días a ver qué he perdido. l Luego está Potosí que dice: He perdido las gafas de sol. Uh, pues mala época, mala época. Para en la primavera, perder las gafas de sol y los antihistamínicos es una mala idea.

Si habéis perdido algo vosotros y、si、os a p e t e c e contarlo y que nos riamos todos, en el Instagram de los 40 clásica hay una story. Podéis contestar ahí.

ゲイマム・カバレー the 40 a s シック。

If I lay here, if I just lay e r e

La gente está perdiendo cosas muy raras. Por ejemplo, Joaquín Cámara dice: La memoria. o、oh, s t i a tío. No me digas eso, que aquí los c l á s i c o s estamos todos por el camino. Susaneja dice: También estoy perdiendo la salud. Toso tanto que me estoy dando la vuelta como un calcetín. Y Chen69 dice: A mi mujer, en un centro comercial, me di r a vuelta y ya no estaba la tía. Eso sí, salió al cabo de un rato con unas bolsas.

c l á s i c c s i c

Classic. Solo tus números uno.

Que me hacía a mí ya empezar a hacer radio de día e l inicio de la primavera y ahora se ha puesto todo más negro que el s o b a c o un grillo con la de lluvia que está cayendo en toda España prácticamente y se espera eso, precipitaciones entre hoy y mañana. A ver, hoy he preguntado qué es lo que habéis perdido últimamente y la paciencia son de las cosas junto con la vergüenza que habéis perdido. Olga ha perdido la paciencia, Pizarra Riojana dice la vergüenza, para lo que me quedan estar en este convento, pues la pierdo también. Y Roski lo mismo, la vergüenza.

Cosas que habéis perdido. Alberzán dice las llaves del coche y flipa donde las encontré. En el congelador hace un par de semanas. No me juzguéis. Y luego está Nico: dice he perdido las ganas de trabajar hasta jubilarme, más o menos. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic.

c l á s s i c Sevilla. Sevilla. 94.8.

parar el t i e m で o

どうしてでかいものを食べるのか

どこかで行くときに、どこかで行くどこかで行くときに、どこかで行くときに、どこかでときに、どこでときに、どこかで

ピンサーはあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、l なたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな a のために、あな o の o めに、あなたのために、あ t たのために、あなたのた e に、あ l たのた a に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたの r めに、あなたのために、あなたの Tú, po Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo.

ダンデルスイエンチザンテケセ

《おし t こを捉えられ a

Vale, de acuerdo. m e l e n d i tiene que estar ahí, porque tiene su público. Pero si alguien os pregunta, ya sabéis qué responder: que escuchas los 40 Classic, sí, y que me queréis mucho.

Sí, sí, los relojes, pero ¿qué me pongo mañana? Estaréis pensando, esto es primavera y varía mucho. Dice que para mañana, miércoles 8 de abril, se espera un día marcado por la inestabilidad en gran parte de España, con un descenso generalizado de las temperaturas y presencia de lluvias débiles. ¡Hala! Los 40 Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Los 40 Classic.

Sevilla, Sevilla, noventa punto cuatro ocho. y

c u minutos, las nueve y cuatro. Si estáis en c a r a r i a s estos son los cuarenta Classic. Yo soy Guillem Caballé, estoy en directo en el estudio Joaquín Luqui, que se encuentra en mitad de la Gran Vía de Madrid, emitiendo para todo el mundo los cuarenta Classic. Hoy en la pregunta de la noche he dicho q u é es lo que habéis perdido, q u é es lo último que habéis perdido. La respuesta es, como siempre, al Instagram de los cuarenta Classic punto oficial. Hay muchas cosas que podéis haber perdido: las llaves, el coche, bueno, el coche igual no,、eh, la cartera, la, la dignidad. Muchos habéis dicho、eh,

r e s p o n d e d donde siempre. Los 40 Classic. El Instagram de los40classic.oficial. Ahí en las historias. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is brighter than tomorrow.

Sorrow. there are ways to get there if you care enough for the living, make a little space.

Кавалер.

No entiende de OBK, todo un clásico. Han sacado un nuevo disco, por cierto. Estoy leyendo titulares del BBC News de la BBC. Dice: Esperma de salmón y excrementos de pájaro. ¿Qué dice la ciencia de las extrañas rutinas de cuidado de la piel que se hacen virales en redes? La ciencia no sé qué dirá. Dicen que el esperma de salmón funciona, pero yo creo que. En... ¿No hay nada mejor que echarse a la cara?

e a c u n t a c l á s i c te damos la mejor mezcla de números, uno, oh, maladas, maladas, la mejor mezcla.

Solo aquí los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno.

Es、el tema z o de Adele, el rolling in the deep, restregándose en la roña.、Eh, a ver, fijaos en una cosa: ya estamos en primavera.、Eh, dentro de pocos, mi cumple, lo digo por si queréis mandar jamores y cosas así. El tiempo, dicen algunos, que pasa muy rápido, pero los que lo dicen normalmente no se cortaron mal el flequillo. Te lo dice un calvo desde hace 28 años.

c l a s <Classic>. s the i なた、mm, yeah.

Siendo el único que diría Shania Twain. Claro, el único. Atención porque me viene de perlas esta estadística que ha hecho el CIS. Ojo,、eh, que la muestra ha sido entre 4.009 entrevistas. Dice: uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales en el último año. Uno de cada cuatro, dice. En el último año, dice. <risa> Hay revisar eso, ¿eh?、Tío.

yo me largo mónica se queda contigo hola mónica Hola, l g u i de tirando estás? b e bien. n Ve t para casa sí, que ya me pongo yo a los mandos esta noche vale que puede ser larga para muchos de nuestros oyentes o corta siempre depende de cómo te hayas cortado el flequillo los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé los 40

Las vías.

Hemos dibujado aquí este arco iris nocturno, ya que se nos vuelven a cubrir los cielos de nubes con el hawaiano Israel Kamakawiwo Ole. Continuamos después de Guillem Caballé. Y un saludo, por cierto, a todos nuestros paisanos catalanes que estáis de vuelta con vuestra mona de Pascua y también en otras regiones en las que ayer fue festivo. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Un placer estar con todos vosotros.

Sumergiéndonos en la oscuridad con este número uno, dos milero del rock nórdico que suena ya con The Rasmus in the Shadows. Bienvenidos.